Eh, brothers, gracias por estar en sintonía A ver Garbanzo ¿Cómo fue la, última la cosa que leíste ahí? Oh, le estaba leyendo yo eso maestro Dice Un padre que ayuda en la crianza de sus hijos No es un mandilón Ni un niñero Más bien es un hombre responsable Que está cumpliendo con la parte Que le corresponde Los hijos necesitan tanto de su padre Como de su madre Para crecer sanos emocionalmente Totalmente de acuerdo, lo único que han, han mal, malinterpretado la palabra mandilón Y entonces eh, la palabra mandilón es aquel que se deja mandar por la vieja Mandilón no es el que juega con sus hijos, comparte con sus hijos Es más hasta de repente si cocinas fregón de repente dices Tranquilos hoy papá les va a cocinar algo fregón Esto no es hermanilón, Brody. Ya los no, los mandilones dejados que no pueden decidir ni el color del carro que compra. ni qué, ni qué cortinas, ni qué baño, ni dónde va a ir la sala, ni dónde ver la tele, ni que lo tiene ahí como wake. Todo lo que ella diga, el mandilón después es como una droga. Le gusta que lo manden, lo sobajen, que hasta después dice me gusta que mis hijas me manden y mis hijos. Y los hijos después no respetan. El mandilón es simplemente un estúpido en la casa. ¿Es lo que es? ¿Lo que es? ¿No de verdad? ¿Lo que es? ¿De verdad, Brodel? No, no <risa> Abraham, te escucho, Brody Adelante, Abraham. tú me escribiste algo a mi correo Que fue el maestro doggy gmail Y me escribiste, Brody Algo muy largo, pero dije, mejor le pido el número Y que me lo platique, a ver, adelante, Brody Sí, buenas tardes a todos ahí en cabina ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Ay, ay, ay. Maestro, soy el quincado y el hormiguero De hormigas rojas Para ser digno de su palabra Muy bien hecho, muy bien hecho, bravo, bravo Hormigas rojas Olmigas rojas, porque son, son los que pican más fuerte las desgraciadas. Uh -huh. Mire, mi pregunta es que uh, al, al cuánto tiempo de, uh, de romper con alguien uh, es, uh, es natural, pues es normal empezar una, una nueva relación, pero seria. Mi pregunta es si acabas de terminar una relación seria. Ajá. Uh -huh. como yo estuve con una con una mujer por cuatro años estuve enamorado todo eso pensé que era la la ideal pero pues salió con sus con sus pantochadas la morrilla y porque soy soy soy alumno suyo pues la mandé a volar pero <risa> me, pues, me parece muy no, bien ¿Y, no? ¿Y ¿qué edad tenía ella y qué edad tenías tú <risa> cuando recién andábamos teníamos 25 años mm. ok y éramos nobles acá de manitas sudados se sabe no Perfecto, 25, 26, 27, 28, 29 años. Entonces, a los duraste 4 años con ella, a los 29 terminaron. A los 29, hace como unos cuántos, hace como unos 3, 4 meses terminamos. Uh -huh. Terminé yo con ella. ¿Estabas enamorado de ella? Sí, todavía estoy enamorado de ella, no sé Muy bien. Eh, en una en una mente sana, brody, en un alumno del Doggy, alguien que de verdad es alumno del Doggy, cuando termina una relación, en lo menos que pienses en otra relación. O sea, lo menos que puedes pensar es en otra relación ¿Me entiendes? Sí, Marzo Y tú ya estás pensando no solo en otra relación Estás pensando en una relación seria A mí me sorprende cómo es que tan rápido salen de una relación Es lo que les digo, agarran la, lo de las relaciones como si fuera cualquier cosa Mi pregunta es, ya hay una chava que te gusta, ¿no? Pues me gusta para pasar el tiempo, se ¿sí sabe, ¿no? Para ir a su casa en la noche. Y ver qué no tal. creo, no te creo, me acabas de decir tú que una relación seria. No, no, pues oh. como por ejemplo, estoy platicando con alguien, ¿verdad? Pero yo sé que es una mamá soltera, se ¿sí sabe, ¿no? Yo sé que no voy a terminar con ella. Pero para, para distraerme, para tomar unas, unas copitas un domingo en la noche, pues está bien. Claro, porque no, está, no, no está mal. ¿Es una mamá soltera, dijiste? Sí, pero como digo, porque eso es lo suyo... Yo sé que no voy a terminar con ella. No quiero nada con ella y ella quiere nada conmigo. ¿Y, solamente por, ¿y por qué me hablas de una relación seria? En un ratito ahorita me dijiste cómo puedo hacer que, cuando puede empezar ya una relación seria. Pues sí, no, pues de, ya cuando después que, ¿usted sabe? No, que esté yo mentalmente bien para empezar algo serio. En un año o dos años, no sé cuándo se tarde. Pues entonces ya, pues, Me gustaría empezar algo, pues ya. Muy bien, eh, me, me, me interesa esto. A ver, lo importante aquí es que tú como, como persona, como ser humano, ¿qué tanto le inviertes tú a tus padres, tus hermanos, a la familia? ¿Cuánto tiempo le inviertes a ti, a Abraham? ¿Cuánto le inviertes en, en no sé, ejercicio, eh, lectura, tal vez querer emprender algo nuevo, si tienes un negocio, renovarlo, si no tienes emprender algo? le vas cuando cuánto tiempo le vas a meter a Abraham. Pues, honestamente, maestro, ahorita, pues, al gimnasio voy como una, dos veces al mes. No lo voy a mentir. No vas. No es, es como no ir. Como no ir, pues. Esto para los 50 bolas a lo güey. No, no, no te preocupes. 50. Yo creo que a todos nos ha pasado en un momento. Yo, yo, yo les digo algo. Es mejor saber que estás pagando algo y, re, y re decir. Tengo que ir a no estar pagando nada Porque ahí tienes tú la idea Y eso es interesante, te, ya no vamos de cero Pero cuánto de, O sea, ves, no le inviertes nada Abraham ¿Quién es la persona más importante Para ti en tu vida, Abraham? Pues yo mismo No pareciera A la persona más importante tenemos que darle ejercicio Y no darle ejercicio porque Porque Porque me quiero ver mamado o lo que sea Sino porque es la salud, es lo principal Y la alimentación Hay una mentira muy grande Primero Dios ante todo, y no es cierto Primero la salud, y no es cierto O sea, ni una de las dos cosas hacen Mi punto aquí Abraham es Para empezar una relación sana uh, Si quieres empezar una relación seria La puedes empezar hoy Ahorita, en cuanto colguemos Ahora, una relación sana Una relación seria, pero sana Tiene que llevar el tiempo Que Abraham necesite Pero de verdad No hay un tiempo, un límite pero sí con la finalidad, es más, vas a llegar un la, un punto si empiezas a hacer cosas fregonas ahorita, Bram, y esto va para todos. ¿eh? Si acaban de terminar una relación y empiezan a hacer cosas fregonas ustedes, con ustedes mismos, para ustedes conocerse, y de repente, como dice el cotorrear con una chava aquí, de repente una chava allá, sin jugar con nadie, que ellas estén al tanto de lo que está pasando, Va a llegar un punto, Brody, donde hasta te va a gustar. Como dice la canción, probé la libertad y me gustó. Hasta que ya estuvo. ¿Qué onda, Abraham? ¿Cuándo ya empiezas ahora sí la relación seria? ¿Cuál relación, maestro? Ando muy a gusto ahorita yo sin relación. Y hay que es que hay gente que se acostumbra, Brody. Hay gente que si no come picante, no come. Eh, se acostumbraron. Pero si pasa el tiempo, van a poder comer sin picante, sin sal, eh, sin mucha sal, mejor dicho, sin grasa. Y es lo mismo, Hay gente que está acostumbrada a tener una relación. No pueden vivirse en eso. Así les haga daño. Y su excusa es, yo no voy a estar solo, amargado. Güey, están más amargados ustedes con esas relaciones piratas de aire, como las vacunas, eh, y, y, y, no, y no hace nada. Entonces, lo importante para mí, Abraham, es que te olvides de una relación ahorita. Y piensa en muchas cosas. Si quieres una nachita ahí, Pues también, pero cuidado con las mamás solteras que no se vayan a clavar contigo, porque si vas el domingo, me imagino que eran los días para que ella estuviera con los hijos, lo va a invertir en ti para que vayas viendo por dónde de qué coge a la mujer. No, pues lo más conmigo. Exacto, para que veas cómo es, para que me entiendas, brody. No, pues como como como dice usted, yo le yo le advertí desde el principio, ¿sabes qué? Esto y esto y esto, eh, honestamente, pues se ve que eres buena Buena, buena mamá buena persona conmigo y todo pero yo honestamente no me veo contigo pero si quieres pasar un buen rato conmigo yo te trato con respeto y todo pero ya algo serio ya no óyame esto Así pero usted Dios. usted no ha escuchado a las personas que dicen yo no quiero nada serio contigo el simple hecho de pensarlo es porque ya se están viendo ahí claro claro el el punto aquí brody es decirlo una vez y en cuando veas que ella empieza a tener actitudes como ya no me has llamado O oh, ya nos hemos visto Ya, desde ese momento Empieza a ti abrir, Brody. Desde ese momento Y tú me dices no, pero ya le dije que no quiero nada con ella Sí, y lo vas a decir Mil veces, pero ellas lo procesan Diferente, ellas es Si eso dice, pero chiquito, vas a ver Le voy a dejar, voy a dejar Los hojitos de huevo Bueno, bro, si me acabó el tiempo, Abraham Eso te lo digo, aléjate de las mamás solteras Si es una vez, está bien, dos, está bien Pero ya, no. que luego siguen Regresamos garbanzo. Gracias Felipe. Están durmiendo. Y... Es el podcast que ¿Qué estás ¿Qué? escuchando, el show de eran chocolate, el podcast de el show todas las tardes. ¡Oh! Muy bien, estamos de regreso y me da mucho gusto. Saber que me están siguiendo ya más de dos millones no, en redes sociales. Millones. qué barbaro, en tan Opa. solo 24 horas. ¿qué? Dos millones, Yish. garbanzo. Oiga, maestro, es que... Arroba ese... el maestro Dogi. Arroba el maestro sigan síganlo, qué bonito te escribe ahí, maestro. Es que aquí alguien del estudio puso cara de no sé de qué hablan, cuando en otra llamada hablaba de que los cuates que dicen yo no me veo contigo y se lo advierten, es porque sí se están viendo. Pusieron cara de... esto es verdad. Sí, porque ya estás hablando muy serio, ¿no? Es pláticas, deberían de de repente, pero también sabes qué, Garbanzo, hay que marcarla desde una vez. Vámonos. Yo no veo contigo, no quiero nada serio contigo. Y después ya si hay algo serio, dices tú, pues yo no quería nada serio. Pero está de acuerdo que es hay un límite, o sea, el primer día que se ven se debería decir no un mes después. Sí, y ni siquiera lo tienes que ser directamente. Es ¿eh? decir, o sea, cuando la, sa esa. sales con alguien a platicar y dices, ¿saben que o una chava o algo este o platicaron una historia que no Ay, seas tú y como hoy es que me da risa porque un amigo ahorita este brody an amiga, anda queriendo tener una relación seria y pues anda <risa> igual que yo le la verdad como yo le dije güey yo no quiero nada serio ahorita yo nomás algo salgo a echarme un drink como ahorita contigo y es y ahí Alvagar tiene que ir captando el pez ¿entiendes? No más te vas a sentar hola hola no quiero nada serio contigo o sea, pues no güey no. se llama se llama prudencia oye Sandra cómo está Sandra adelante muy buenas tardes maestro felicidades maestro aquí yo escuchándolo como siempre gracias Sandra siempre me escuchas porque escuchas un nombre que mucha gente dice que es machista y todo el rollo diablo chista nada hay que ser realista hoy en día son las cosas como son si la manzana se lleva manzanas porque es manzana ayer justamente ah. maestro yo fui a comer mm -hmm. estaba yo y, yo y mi esposo y mi hija comiendo a ocho pies de mi mesa estaban dos mujeres a ah, creo que le gustaba a mi marido la mujer y no bajaba la mirada hasta que le dije qué qué pasó no, no. ¿Quién, es, ¿quién, estaba vi, ¿Quién estaba viendo, quién estaba viendo aquí a quien, las mujeres a tu marido? Sí. Uh -huh. y, y, y, tú, y tú se la hiciste de bronca, le dijiste ¿qué pasó? No yo no Lidia, le, yo le dije a ella Ey, ¿qué pasa? Que tanto volteas a ver para acá, ve siéntate de acá. Eso, eso ya es como, como ve ciento de acá <risa> y qué hubieras hecho si se hubiera sentado allá. Uh. compartimos la mesa así como compartir hay que compartir el bill también ¿no? ya que estaba ahí de un jefe, vamos a ver, te voy a decir algo Sandra, aquí yo les he enseñado sí. a ser personas sanas si tú ¿Qué? ves que esa mujer está viendo a tu marido no voltees a verla es tu marido, está ahí contigo o sea tu tu inseguridad o según tú el decir que lo amas te llevó a estar nada más viendo a ella que lo veía él y ya no te dejó estar a gusto, una persona sana pues nada más hasta habla con él con tu esposo y te ríes, Dice, mira eh, quieren contigo algo. ¿Quién sabe? Tienes que ir a pelear con otra mujer y decir, ven, te quieres sentar aquí, qué tal si es una de esas mujeres bravas también, ch <risa> cho cholas, maestro? cholas que saque una que pistola ahí que te que de... vamos a ir a pelear." no, no pero es. no, pero a ver, para, a ver cuál la, lo cuál es la finalidad tuya a decirle qué ves. No, le dije, no, ve, ve siéntate acá. ¿Para qué? Ey, para que vengas, para que no estés ahí, porque me da no sé qué que estén ahí, no se vayan a torcer el pescuezo ahí. Pues. <risa> es guerra eso, maestro, es buscar una guerra, es lo que usted dice. Sí, le buscan donde no hay. ¿Qué tal si la mujer dice, qué te importa, estúpida, y se te deja ir y te, da un, te jala las greñas, se pelean? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Vas a meter las manos o no? Sí, maestro. ¿Usted cree que a mí...? A mí me van a poner una mano encima. Sí, sí creo. No, sí creo. Lo siento. ¿No has visto, visto la lacho? Mujeres, ¿usted ha mirado, usted ha mirado una culebra de esas que mientras que el animal va, él no hace nada, pero ya después cuando tiene a su presa, uh -huh. no la suelta. Ah, bueno, o sea, me estás diciendo que eres una mujer de ataque, o sea, de, de, no, de, de o sea, que sí puedes ganarle. Entonces, ¿y, y cuál es la finalidad? Mi, mi, ¿Puedes evitarte todo eso si tienes un esposo? ¿Por qué no decir? Yo la verdad jugaría, si yo tengo... Y eso es algo muy interesante, Sandra, que le quiero decir a todos mis alumnos el día de hoy, porque esto es específicamente para los hombres. Güeyes, si ustedes no pueden andar con una mujer que esté bonita y guapa, la que se le queden viendo, no traigan novia. De verdad, hay hombres que quieren una mujer bonita, una vez que la tienen, la andan celando, llegan a un restaurante y están volteando a ver quién. quién está sentado aquí atrás, a ver quién las está viendo, se bajan de la camioneta y... parecen que no son del servicio secreto de Biden, bajan y abren la puerta y están viendo a ver quién los está viendo, están en los restaurantes sentados con ella y se le queda viendo otro brody y le dice ¿qué ves? ¿Qué te, te, quieres, ¿te quieres sentar aquí? ¿te quieres sentar aquí? se hace es una enfermedad y déjame decirte Sandra, con todo respeto, serás alumna no. de Doggy, estás enferma bravo maestro, Uy. bravo no, sí, sí. Se está enferma, como no yo sí soy enferma, oh, yo tío. se lo acepto soy realista somos enfermos y sabes que qué a veces no vamos a decir que por qué no vamos a decir la realidad y sabes por qué a veces hay gente así porque el, el marido de ser igual <risa> hoy la risa pues tú también le dijiste la otra vez a aquella pues ahora me toca a mí pues tú también pues tú no vas a la casa pues yo tampoco tú no vas a ir a tu pueblo pues tú tampoco pues no salgo pues nos salemos y aquí nos quedamos pues aquí nos quedamos Híjole, es qué relaciones No, cada quien, digamos, o sea, siempre salimos. Él trabaja, él trabaja seis días a la semana. Está dedicado a su trabajo. Él llega cuando llega a casa, come y cuando él sale, sale con sus trabajadores. Yo soy de esas personas que no me gusta estar hablando. ¿Y sabes cuántas se le quedan viendo allá? Ah, uh, pues él sabrá. Bueno, Qué muchas para que les llames a todas que le caigan a tu casa. <risa> El podcast más chido para escuchar era mi la para escuchar es el para escuchar para carcajear. el podcast más chido Muy bien, estamos de regreso. Recuerden que hay un eh, ya tenemos el canal, ¿no? Eh, ya abrí mi canal de YouTube Eh, vamos a empezar a, a ver si pones a todos los tiempos extras para empezar, los colocas ahí eh, Luis, quien maneja las redes sociales aquí del programa el, él es, si ustedes ven algo bonito es él, si ven algo malo también es él sí. así como el garbanzo por lo menos da la cara el Luis no, está escondido <risa> está escondido pero no, buen trabajo eh, Luis, y mira fíjate que tengo algunas algunos Es, esa es la mecánica que manejamos para los que por primera vez escuchan. Me hacen preguntas que yo les tomé una captura de, de pantalla o screenshot y los tengo guardados y son preguntas que yo voy contestando eventualmente y las grabo después del programa y luego las subimos al canal de, de YouTube, que en esta ocasión ya es el canal del Maestro Doggy. Hay canales piratas, diga no a la piratería. Entonces... Van a ustedes escuchar lo que yo les digo en tiempo extra. Eso no sale en la radio, eso no va a salir en el en el en el podcast, YouTube. ¡Sas! ¿Por qué las mujeres tienen novio y lo engañan? Escribe un Brody. Wey, hay 20 mil millones de cosas. ¿Por qué lo engaña? <risa> Está bien que sepa yo, pero una de las razones sí te digo. Muy calenturienta, muy nacha pronta, es una de las razones principales, y ya, hay miles, les digo, pero bueno, Adrián, te escucho, brody, adelante. Uh, buenas tardes, maestro. Buenas tardes. Sí, ¿cómo están todos? Bien, bien, gracias, brody, gracias por preguntar. ¿Tú cómo estás, Adrián? Uh, muy bien, maestro, gracias a Dios. Qué bueno, a ver, dime, ¿cuál es tu pregunta? Sí, uh, mi pregunta es, uh, quisiera saber si soy maldilón. Ok, muy bien um, ¿Por qué? Um, sí, um, yo siempre he trabajado Toda la vida he trabajado um, me, Hace tres años Y mi esposo me está Arreglando papeles la, la abogada Me recomendó parar de trabajar Y pues yo me quedo en la casa Cuidando a los niños Limpiando y todo Y pues quisiera saber si Eso me convierte en mandilón La abogada te dijo que no trabajaras porque te estás casando con una mujer americana? O bueno. No. Uh, no, sí, porque eh, me podría pensar en mi proceso para arreglar los papeles. Pues ¿sí, si le agarran chambeando en otro sí, pues sí, si le agarran chambeando. O okay. Sí. Entonces te dijeron para y en la casa tu mujer trabaja. Sí, ella es la que trabaja y pues yo me quedo en la casa con los niños limpiando. Ok, hay dos cosas aquí, este Adrián. Una, qué bueno que tu mujer te apoye de esa manera y que ella salga a trabajar y que tú seas el que, pues, en la casa le toca hacer el, el que hacer y ojalá que lo hagas bien. Adrián, necesitamos tu esposa y yo que nos limpies bien la cocina, que cocines, que laves bien. ¿verdad? que laves bien, que tengas la casa limpia, que los niños los les des de comer. Y no solo les des de comer, que les des de comer algo sano, que les des de comer algo bien, que a tu mujer le cocines algo rico porque ella está trabajando y se lo merece. Lo que te corresponde, Adrián, a ti es hacer esa labor bien porque ella está trabajando, se la está partiendo por ustedes. Esa mujer ha salido a trabajar Esa mujer está haciendo todo lo posible por ver a su Adrián con sus papeles. ¿Cuántos hijos tienen? Uh, tenemos tres niños. Esos tres niños no son fáciles de cuidar, Adrián. No, ¿cuántos, no, ¿Cuántos años tienen? Uh, tengo dos gemelos de dos años y una niña de cuatro años. Muy bien, entonces nada más tienes unos gemelos, no dos gemelos, sino ya serían cuatro. Bueno, sí. Tienes unos gemelos, no dos gemelos. ¿Ah? Bueno, do, dos niños pues. exacto y, y y y están en el en la edad del desmadre así que tienes que andar con ellos ahí oh, ¿sí todo el tiempo detrás de ellos exacto entonces para que veas tú que ser ama de casa conlleva un buen un buen trabajo y no eres mandilón y que nadie te diga que eres mandilón porque a ti te corresponde estar en la casa ahorita y hacer bien tu trabajo okay Gracias, lo único que aquí viene lo malo de todo esto oh, oh, no, no, no, Agárrate en el futuro Porque ella es la que te arregló papeles Agárrate Oiga, Agárrate mi brody Porque va a venir quien te arregló No vas a poder ni And, bueno porque no le pregunta a ella ahí está con él y también viene lo siguiente vas a ir tú a trabajar primero dios vas a tener tu buena chamba okay, y regresando okay. aunque trabajes men, aunque trabajes más que ella tienes que llegar a la casa a hacer qué hacer porque la acostumbraste y va a decir estuviste aquí pudiste hacer esto y esto y esto y no quieres hacer nada oh, así nada. que ahí viene la otra parte así que cumple ahorita pero dile Esto no quiero que vaya a suceder Porque en el primer momento Que me eches en cara Que tú me arreglaste papeles Voy a querer el divorcio Vamos a ver qué tan hombre eres Eso lo a decir maestro Ahí está maestro, la, la esposa oh, Ahí está contigo ¿Cómo? A ver, pásamela, ¿Cómo se llama? No, no, mi esposa no están. ¿Quién mis cosas está trabajando? Ella contestó, con los ella contestó. Es bien Mandilón, ¿dónde este? Eh, ya, ya, ah, le ¿eh? no. <risa> ya le dijo ah, que no. Ya le dijo que no. El Seguro le dijo. No me pases ese teléfono, te corro antes de que te arregle papeles. Te mando a Tijuana. <risa> no, no, me alcanzó, me alcanzó. Brody, me pediste una un consejo y yo, o me hiciste una pregunta. No, no eres Mandilón. No, no. La gente no. tiene bien, bien, bien. bien loca la idea de que es un mandilón y quién no yo les digo tienen vieja en la casa no trabaja no estudia y lo dicen que cuidan a los niños los niños ya tienen la edad donde ya van a la escuela dicen que tienen que hacer esto y lo otro nada más les lavan el cerebro y ellos todavía llegan del trabajo a hacer qué hacer tienen la vieja en la casa unas viejas huevonas que yo imagino sus patas con varices no sé por qué cuídate no Adrián más, más. muchas gracias doctor. sale Brody Muchachos, yo sé que es duro estar en un país sin documentos. Pero es más duro estar en un país con documentos y que te estén, diría el tuca, Ya saben que. Pero yo entiendo, pueden aventarse una jugada ahí. No más les digo algo. Ojalá hiciera una mujer noble. Ojalá hiciera una mujer eh, Una mujer bien. Que sea una mujer noble, que sea bien y que diga... Yo, mi amor, nunca te va a sacar de que yo te arreglé papeles. Porque les voy a decir algo. La mayoría de raza que viene de los países uh, aquí... La mayoría han sido arreglados por los papás. Los hombres. A la esposa. A los hijos. Y los hombres no andan ahí echando en cara eso. Pero cuando una mujer le arregla a un brody... Agárrense, especialmente esas que van de aquí para allá y que tra se traen al muchacho, pobre Brody. Especialmente una mujer que va de aquí para México, Centroamérica, perdón Sudamérica. Son mujeres ya muy correteadas y van a agarrar un, un, pues un jovencito, ¿no? Y, y es como ellas pueden conseguir a alguien ya, pues, pues que remangue todavía. Pero aquellos Brody no saben lo que les espera. Yo sé que es un intercambio ahí, pero no saben lo que les espera. Entre otras cosas que yo grabo solamente para mi canal de YouTube, el Maestro Doggy, son eh, preguntas que me hicieron eh, y entre ellas dice aquí, aunque la mujer haga sus labores de casa, el esposo debe de ayudar. Pues yo digo que el esposo debe ayudar a como él tenga tiempo y todo este rollo, ¿no? Si la mujer es ama de casa, ella debe de hacer todo. A ver... ¿Dónde viven? ¿En un palacio o qué? Yo les voy a decir algo, ocupan una terapia estas mujeres de hoy en día. Que se pongan a pensar qué tan grande es la casa. Porque dicen, "Yo limpió la casa, y llegas bien un departamento de dos cuartos, ¿no? La salita ahí. ¿Ok? y esto qué? Ahora sí, vámonos para la casa donde no aquí es. Tienes un cuarto, ¿tienes, tienes dos, cuartos, <risas> tienes dos cuartos, una cocina. Tienes dos cuartos, una cocina. Es más, tres cuartos, tres cuartitos, tres cuartos, una cocina o, y dos baños y se les viene el mundo abajo, les dicen a ustedes que mira todo lo que tengo que limpiar, lo están haciendo güeyes, brodis. ¿O es muy huevona que no puede con eso? Tres cuartos, tres cuartos, dos baños. Que voy. No puedo, no puedo pensar que una mujer les diga tengo todo esto que hacerla y cocinar. No, no, no entiendo. Ocho horas tienen el, en el jale ustedes, por lo menos duro y tienen breaks. Uno, dos, ¿no? Lunch y así Tres, de hecho Son eh, uno de, de 15 Otro de Son como dos de, de 15 hora. y el break Así ah, es Dos de es. 15 y el lunch sí, Por lo regular Sí, sí Y todo lo que hacen ustedes Para que Ahí luego todavía tiene que Si te vas a ir Ayúdame a tender la cama Ahí te haces tu comida Ahí andan comprando las loncheras Los brodis Hay unos que tienen ahí Hasta las alfombras Peglostiosas ahí <risa> Oiga, maestro ¿A usted quién le hace el lonche? ¿A mí? Sí No, yo a veces compro O a veces me cocino yo No, nah, pues no siente feo Hacérselo no, solo no, usted Ahí. No, nada feo Garbanzo, nada feo Pero... Es buena tu pregunta, porque hay gente que de verdad cree que es, hacerse, es feo hacerse de comer solo. ¿Ven la mentalidad no de, de estos probes cristianos? <risa> no sabe lo mismo. Claro que no sabe lo mismo, sabe más bueno. Pero tú, diablitas, de saber qué es cocinarse uno. Bueno, gracias, eh, brody. Sean mandilones si quieren, ¿eh? Yo no le estoy poniendo una pistola porque lo vienen a reclamarme las leonas, las brujas aquí. Por tu culpa me dejó mi esposo <risa> Nos vemos, síganme @elmaestrodoggy el maestro doggy en Twitter, Instagram, Facebook, TikTok y el YouTube Este es el tiempo extra aquí con el maestro doggy Aquí estamos hoy, Garbanzo? A siete, maestro. Siete de abril. Siete de abril. del 2021. Ush, qué fecha tan importante en la vida de todos nosotros. ¿Sabe por qué? ¿Por qué, Garbanzo? estamos escuchando también. Esa es cierto eh. Hasta yo digo, <risa> ah, caray, porque me escucho en los audífonos. <risa> ah, qué bárbaro sí. Qué Dice, maestro, ¿usted cree que una mujer con un hijo sea buena opción por el lado...? De obtener papeles, No, eso ya lo contestamos. Vayan ahí en tiempo extra en YouTube, en el canal de Erasmo y la Chocolate a ver. ¿Por qué nos aferramos a quien nos gusta y descuidamos a quien nos quiere? ¿Por qué nos aferramos a quien nos gusta y nos descuida y descuidamos a quien nos quiere? Obviamente él habla por él, me imagino, ¿no? Yo nunca me he aferrado a quien me gusta por dejar a quien me quiere. Yo creo que la mayoría no, pero. Vamos pero a... hay hay quienes sí les pasa eso no maestro claro yo conozco muchos muchos y por qué <risa> perdón estaba tomando agua no como aquel que sí borracho el gar... el Erasno es, oh ese cabrón <risa> puro san bueno qué a ver y eh, regresamos a maestro el entonces qué pedo ¿por con qué esto? nos aferramos a quien nos gusta y descuidamos a quien nos quiere entrando a la mente de esa persona Solamente ellos saben. Yo la verdad nunca me ha pasado eso, pero quisiera yo pensar le escribí esto. Si te refieres a que a que descuidas a tu esposa o tu novia por otra, si te refieres a eso, pues lo haces por pendejo y por inmaduro. Sí. Por pendejo e inmaduro. Ahora, si esa persona que te quiere, tú no la quieres, pues déjala. ¿Entiendes? Claro. Ahora, si esa persona que te que te quiere, tú no la quieres, pues déjala. No, pero por lo relar no tienen los genges para dejarlas, ¿no? O sea, les faltan huevitos ahí. Yo no sé. Yo lo mando la única ¿Por qué nos aferramos a quien nos gusta y descuidamos a quien nos quiere? O pues si yo tengo a alguien que me quiere, pero estoy aferrado con otra vieja, pues déjala, güey. Ni siquiera dijiste tú que tú la quieres O la amas Güey, es lo mismo La otra vieja con la, a la que tú quieres No te quiere a ti ¿Para qué te aferras a esa muchacha? Y lo digo lo mismo a la muchacha Que te quiere a ti Si ves a este cabrón aferrado con otra ¿Por qué lo sigues? ¿Ustedes por qué siguen una vieja que quiere a otro? ¿Se ven cómo es un...? Sí, sí, sí. La vida es complicada naturalmente Hay pedos económicos De trabajo, salud que vienen Y a ustedes les encanta echarle puta lumbre al petróleo, ¿me entienden? Sí. Una relación a veces influye en tu estado de ánimo en el trabajo, en el en el mismo tráfico. Tú vienes de ver a tu vieja, vienes bien feliz o tienes una buena relación y en el en el tráfico y se te mete un carro, hasta te da risa decir este brody, pero vienes bien emputado porque no te contestó, Agárrate. que o traes pedos con la vieja y se te mete un carro, ni se te metió. Apenas va a poner la direccional. Chinga's a tu madre, puto. Ámonos, ábrese la chingada. O sea, ven a lo que va. Una relación influye en el estado de ánimo. Aunque no quieran. Entonces, si tú tienes una chava, ¿por qué nos aferramos a quien no nos gusta? Punto. Ahí le pongo, pondría yo, pues por güey. ¿Por qué te aferras a alguien que no O sea, vamos a decir algo. A mí me gusta el mezcal. Pero sé que si yo tomo mezcal, me va a madrear mi mi físico. O sea, mi, mis intestinos me dijeron que no tomara. Y yo sigo tomando. ¿Por qué? Pues por güey. Exacto. Sí, o sea. O sea, ¿sabes? De antemano. A ver, agarro un cable pelado y lo metes en la de esta de la luz donde se enchufan las cosas. ¿Por qué no, no lo haces? No, pues no estás güey. Te va a dar toques. Exacto, ¿y por qué quieren, si a, y luego traen la palabra aferrarse a alguien que no los quiere? Es que mi compa me dijo, es que mi tío, es que mi pa me dijo que a las viejas hay que... Ah, güey, eso es pendejo, no es cierto. La vieja que te quiere tiene que quererte al natural, bien. Yo no digo que no hagas nada, pero sí, no puedes aferrarte. La palabra, es mala palabra, aferrarse ya es mala. Aferrarse a algo. Es que mi tío se aferró a su sueño de conseguir. Él quería poner una licor y la puso. Cabrón, se enferró un negocio al trabajo. El trabajo es noble. El trabajo es una bendición. Tú métele tiempo un trabajo, estrategia y huevos a un trabajo. Te va a dar. Yo les aseguro. A un negocio te va a dar. Les digo por experiencia, les va a dar. Pero si tú... ¿Le metes huevos y te aferras y lloras a una vieja una relación? No sabemos. Ahí sí nada seguro. Dicen que más vale un mal negocio que un buen trabajo. Lo cual quiere decir que ahí estás en el negocio y en la relación, no sabes. Un día llegas bien chingón de tu trabajo, tu casa, tus carros, eh, tu familia, tus hijos y llegas y la vieja te dice, ya no puedo más, ya no siento nada por ti. ¿Qué vas a hacer? Ah, no, pues... ¿La vas a matar? No, no. La, ¿La vas a madrear? ¿Te vas a matar tú? No, no hay cosas que no puedes manejar. No puedes manejar lo que siente otra persona. Me aferré. Dale, güey. Dale. Es una estupidez, o sea, no, manche, manche. Por claro. la ve así como le explicas, una Pues muy bien. ¿Algún comentario, Garbanzo? Hoy, hoy te, no sé si porque traes camisa todavía de... de señor de... <risa> A ver, no, pues, este, creo que lo que dice, maestro, de verdad, tiene mucha razón, pero yo siempre me pregunto lo mismo, usted, como lo dice, pues, hasta se escucha bonito, así, de chingón, Ajá. va y todo, tiene sentido, pero la cosa es que ya estando ahí en la realidad, en el mundo real, maestro, esto está de la chingada, o sea, no es tan fácil como, como se dice o reconocer que alguien abusa de uno o no, o sea, Sus consejos. Yo no lo de abusar está ¿eh? hablando esta no. relación donde un güey se aferra a una vieja que no lo quiere sí sí sí por eso pero es que estando en una en esa realidad ese güey que que que está aferrado por pendejo a pesar de que sabe pues hay una fuerza hay una fuerza más grande que lo que su conocimiento si la, Ahí aparece la gente que me llama y me dice ¿para qué haces eso? ya el güey que es güey no es cierto hay gente que está aprendiendo todos los días por eso lo hago garbanzo No, y no, y qué bueno, pues el otro día hablamos de esto, claro. que se ven los resultados, pero la verdad es que sí está muy cabrón alguien que ah, vive. Ah, claro. O sea, está de la, sí. de verdad está muy cabrón. Por eso estamos hablando de eso, porque está cabrón. Ahora, la pregunta es esa también, o sea, eh, así como se dice eh, tan tan fríamente, debería de, de, de darnos una guía de cómo cómo nos puede, cómo tenemos, cómo podemos obtener más valemadrismo. que me valga madre no es que ni, ni tiene nada que ver una cosa con la otra no sí claro porque, no porque no no no no porque no, no, si no. este güey está ferrado a algo que, a pesar de que sabe que le está haciendo daño a ese pendejo necesito una guía que le diga, no pendejo estás así por esto y este paso para que dejes eso y eh, tienes que hacer esto o sea uno al dos al tres creo no, no sé eso lo voy a hacer en el programa de, del show con Erasmo y la chocolate eh, y lo voy a hacer Pero el punto aquí es evitar entrar ahí, Garbanzo. Yo sé que hay gente que está ahí, pero mi punto aquí es evitar entrar ahí, güey. O sea, ese es el punto. Pero el, el la ¿cómo pueden hacer si ya están metidos en eso? Lo haré en un programa que sea en el show, en la radio, ¿okay? Bien. Para que imagino estás muy preocupada, a mí se me hace que andas valiendo. No, nada no, más. Pero bueno, Me gusta Muy bien gusta. El día sí, de no. mañana El día de mañana Otro tiempo extra Aquí lo comparten Compártanlo brodis Yo estoy seguro Que les va a servir Muchísimo